importante para la difusión, porque es un tratamiento que no, no es que uno sale a comprarlo, que tenemos para todos, sino que dependemos mucho de la concientización de la gente que ya está recuperada para que done y con ese con esa donación, ese plasma de una persona recuperada podemos tratar a dos, a, a tres o a cuatro personas. No, no es cualquier plasma para cualquier paciente, por eso a veces alguno se retrasa porque no encontramos el factor